Carta sobre educación infantil Johann Heinrich Pestalozzi. Carta y verdón, 1 de octubre de 1818. Mi querido Grips, me pide usted que le indique, en una serie de cartas, mis puntos de vista concernientes al desenvolvimiento del espíritu del niño. Me felicito al ver que usted reconoce la importancia de la educación en las primeras etapas de la vida, un hecho que ha sido olvidado casi siempre. El esfuerzo filantrópico nuestro y de las épocas anteriores se ha dirigido, en general, al mejoramiento de las escuelas y de sus diversos modos de enseñanza. No puede esperarse que yo diga nada en menosprecio de tales tendencias, la mayor parte de mi vida se ha consagrado a la ardua aspiración de combinarlos, y los resultados y reconocimientos que he obtenido, son tales como para convencerme de que mi labor no ha sido vana. Pero, puedo aseguraros, mi querido amigo, por la experiencia de más de medio siglo, y por la convicción íntima de mi corazón, fundada sobre esta experiencia, que no consideraría nuestra tarea ni siquiera medio realizada ni proveería la mitad de las consecuencias beneficiosas para la humanidad, mientras nuestro sistema de mejoramientos no llegue a extenderse a las primeras etapas de la educación, y para lograr esto, requerimos el aliado más poderoso de nuestra causa, hasta donde el poder humano pueda contribuir a un fin que el amor y la sabiduría eternas han asignado a las tendencias del hombre. Sobre este altar ofrendaremos el sacrificio de todos nuestros esfuerzos y si nuestros esfuerzos han de ser aceptados, necesitan ser transmitidos mediante el amor maternal. Sí, mi querido amigo, este objeto de nuestro ardiente deseo nunca será alcanzado sino mediante el auxilio de las madres. A ellas tenemos que apelar, con ellas rogaremos la bendición del cielo, en ellas procuraremos despertar un profundo sentimiento de todas las consecuencias, de todas las abnegaciones y de todas las recompensas adscritas a sus interesantes deberes. Tomemos una parte activa en esta esfera más importante de influencia. Tal es la aspiración de un anciano ansioso de asegurar todo lo bueno que pueda promover o concebir. Vuestro corazón está unido con el suyo, así lo siento. Estrecho vuestra mano como a quien abraza fervientemente esta causa no mi causa, ni la de ningún otro mortal, sino la causa de él que lleva así por caminos de amor a los hijos de su creación y de su providencia. Sería feliz si pudiera hablar algún día, por vuestra voz, a las madres de Inglaterra. Como se ensancha mi corazón ante la amplia perspectiva que ha llenado en este momento mi imaginación. Que una grande y poderosa nación que de antiguo aprecia igualmente la gloria de las empresas poderosas que los goces silenciosos de la vida doméstica, procure cimentar la felicidad de la generación naciente, estableciendo el honor y la felicidad de aquellos que un día ocuparán su lugar, asegurando al país su gloria y su libertad mediante la elevación moral de sus hijos, y, no habrá de latir en el corazón de una madre la conciencia de que también ella tiene su participación en esta obra. Inmortal. Carta 23 de Octubre de 1818 Mi querido Griebst nuestro gran objeto es el desenvolvimiento del espíritu infantil, y, nuestro gran medio, la actuación de las madres. Una cuestión más importante se presenta entonces al frente de nuestra indagación. ¿Tiene la madre las cualidades requeridas para los deberes y ejercicios que le imponemos? Me considero obligado a entrar en esta cuestión y a darle si es posible una respuesta plenamente decisiva, llamando vuestra atención sobre la materia, porque estoy persuadido de que si mi punto de vista coincide con el vuestro, convendrá con el razonamiento que se funda en mi afirmación. Sí. Diría yo, la madre está dotada y dotada por el Creador mismo para convertirse en el agente principal en el desenvolvimiento del niño. El más ardiente deseo de su bien está implantado en su corazón, y qué poder puede ser más influyente, más estimulante que el amor maternal, que es el poder más gentil y al mismo tiempo más intrépido en el sistema entero de la naturaleza. Sí, la madre está cualificada porque la providencia la ha dotado también de las facultades requeridas para su tarea. Y aquí siento la necesidad de explicar que la tarea a que me refiero es peculiarmente suya. No es algo que esté más allá de su alcance, lo que le pido, ni un cierto grado de instrucción o de conocimiento usualmente implicado en lo que suele llamarse una educación acabada, aunque si tuviera la felicidad de poseer tal conocimiento, vendrá el día en que pueda abrir su tesoro y dar a sus hijos lo que deba escoger de él, pero en el periodo en que hablamos, todo el conocimiento adquirido en la educación más acabada no le facilitará su tarea, porque lo que le pido es solamente un amor. Reflexivo. El amor, desde luego, presumo que es el primer requisito y el que siempre se presenta, aunque modificado, quizá bajo varias formas. Todo lo que yo pido a la madre es que su amor actúe tan enérgicamente como sea posible, pero razonándolo, en el ejercicio, con el pensamiento. Y yo pediría a la madre, en nombre del amor que siente por sus hijos, que reflexione con calma un momento sobre la naturaleza de sus deberes. No trato de llevarla a una discusión artificial, el amor maternal puede disiparse en la confusión de la investigación filosófica. Pero, es que su sentimiento puede llevarle a la verdad por un camino más corto, por un proceso directo. A este es al que apelo. No le ocultemos que sus deberes son a la vez fáciles y difíciles, pero, confío en que no haya madre que no encuentre su recompensa más elevada en vencer los impedimentos que se le opongan, y el conjunto de sus deberes se abrirá gradualmente ante ella con tal de que se apoye sobre esta sencilla, y, sin embargo, conmovedora y elevada idea. Mis hijos han nacido para la eternidad y se me han confiado expresamente para que yo pueda educarlos, para ser hijos de Dios. Madre, le diría, Madre responsable, mira a tu alrededor, qué diversidad de propósitos, qué variedad de vocaciones, unos se agitan en el tumulto de una vida inquieta, otros buscan el reposo en el seno del retiro. De todos los diferentes actores que te rodean, ¿qué vocación parece más sagrada, más solemne, más santa? Indudablemente la nuestra, estáis dispuestas a exclamar ya que nuestra vida está consagrada a la elevación espiritual de la naturaleza humana. ¿Qué feliz debe ser aquella cuya misión consiste en llevar a los otros a la felicidad y a la felicidad duradera? Bien. Madre feliz. Su misión es la tuya. No tiembles ante la idea ni te asuste la comparación. No pienses que yo te asigno una estación más allá del desierto, ni sientas el temor de que haya tras de mi sugestión, tentaciones para tu vanidad, sino que debes elevar tu corazón en gratitud a Dios que te ha confiado tan alta misión y procurar hacerte digna de la confianza que en ti ha depositado. No hables de deficiencias en tus conocimientos, procura suplirlos ni de limitaciones en los medios, la providencia te los ampliará ni de falta de energías, el mismo Espíritu del Poder te los fortalecerá, atiende a aquel Espíritu para todo lo que necesite y especialmente para aquellos dos grandes y preeminentes requisitos, valor y humanidad. Carta 37 de Octubre de 1818 Mi querido Gribs, Toda madre que tenga conciencia de su tarea, presumo que estará dispuesta a consagrarse a ella con celo. Pensará que es indispensable alcanzar una clara visión del fin para el cual tiene que educar a sus hijos. He señalado este fin en mi última carta. Pero queda mucho por decir respecto de los medios que han de emplearse en la primera etapa de la educación. Un niño es un ser dotado con todas las facultades de la naturaleza humana, pero sin desenvolver ninguna de ellas, un botón no abierto todavía. Cuando se abre, cada una de las hojas se desarrolla, ninguna queda atrás. Tal debe ser el proceso de la educación. Ninguna facultad de la naturaleza humana debe ser tratada con la misma atención, porque solo su colaboración puede asegurar su éxito. Pero, como la madre aprende a distinguir y a dirigir cada facultad, antes de aparecer en un estado de desenvolvimiento suficiente para dar una prueba de su propia existencia. No verdaderamente de los libros, sino de la observación actual. Pregunto a las madres que han observado a sus hijos, sin otro fin que el de vigilar su seguridad, si no ha observado, aun en la primera edad de la vida, el avance progresivo de sus facultades. Los primeros ejercicios del niño, realizados con algún esfuerzo, ofrecen, sin embargo, placer suficiente para inducir una repetición gradualmente creciente en frecuencia y poder, y cuando sus primeros esfuerzos, aunque sean ciegos, se realizan una vez, la pequeña mano comienza a jugar su misión más perfecta. Desde el primer movimiento de esta mano, desde el momento en que coge por primera vez un juguete, que infinita serie de acciones habrán de seguir y de las cuales será ella el instrumento. No solamente empleándose en todas las cosas conexionadas con los hábitos de esfuerzo y confort en la vida, sino asombrando al mundo, quizá, con alguna obra maestra de arte, o recogiendo antes de que escapen las flotantes aspiraciones del genio para transmitirlas a la admiración de la posteridad. Los primeros ejercicios de esta pequeña mano abren, entonces, un campo inmenso a una facultad que comienza ahora a manifestarse. Además, La atención del niño está ahora visiblemente excitada y fijada por una gran variedad de impresiones externas, el ojo y el oído son atraídos siempre que un vivo color, o un sonido animado pueda sorprenderles y giran y se vuelven como si quisiera indagar la causa de aquella repentina impresión. Muy pronto los rasgos del niño y su redoblada atención, denunciarán el placer con que son afectados los sentidos por los colores brillantes de una flor o el sonido placentero de la música. Al parecer, se están formando ahora las primeras vías de aquella actividad mental que se empleará, en adelante, en innumerables observaciones y combinaciones de acontecimientos, o en la indagación de sus causas ocultas y, que harán accesibles a todos, las sensaciones penosas o placenteras que la vida en sus diversas formas pueda provocar. Todas las madres recordarán las delicias de sus sentimientos ante las primeras manifestaciones de la conciencia y la racionalidad del niño, verdaderamente, el amor maternal no conoce otro goce superior al que brota de estas interesantes indicaciones. Naderías para los demás, para ellas son de valor infinito. A ella le revelan un futuro fecundo, le informan de que un ser espiritual, más querido que la vida misma, está abriendo los ojos de la inteligencia y diciendo con su lenguaje silencioso, pero tierno y expresivo «yo he nacido para la inmortalidad». Pero, del goce último y superior, del triunfo del amor maternal, aún no hemos hablado. Es la mirada del niño a los ojos de la madre, esa mirada tan llena de amor, tan llena de expresión cordial, que habla tan elocuentemente de su elevación en la escala de los seres es ahora un sujeto adecuado para recibir el más alto don de la naturaleza humana. La voz de la conciencia hablará dentro de su pecho, la religión le auxiliará en sus pasos vacilantes y elevará sus ojos al cielo. Con esta condición, el corazón de la madre se ensancha con deleite y solicitud, no ve en su progenie meramente ciudadanos de la tierra, has nacido, exclama, para la inmortalidad y una inmortalidad de felicidad, tal es la promesa de tus facultades de origen divino, tal será la consumación del amor del Padre Celestial. Estas son entonces, las primeras huellas del desenvolvimiento de la naturaleza humana en el estado infantil. El filósofo puede tomarlas como hechos que constituyen un objeto de estudio, puede utilizarlas como la base de un sistema, pero están originariamente destinadas para la madre, son un aviso desde arriba que le sirve, a la vez, de bendición y de estímulo, por todas sus amarguras y todos sus cuidados, un espléndido premio de deleite. Carta 4.18 de octubre de 1818 Mi querido Gribs, cuando una madre ha observado en su hijo la primera señal de desenvolvimiento, se le plantean nuevas cuestiones, ¿cómo se dirigirán estas facultades que se ensanchan? ¿Cuál de ellas pedirá una atención más diligente y que pueda seguir su curso natural sin requerir ningún peculiar cuidado prestado a su propio crecimiento y regulación? ¿Cuál tiene, también, más importante significación en el bienestar futuro del niño? La cuestión última se decidirá unánimemente, supongo, en favor del corazón. No creo que haya una madre tan ciega, moral e intelectualmente, que conscientemente decida atender al beneficio externo y temporal del niño a expensas de su bienestar interior y eterno. Pero puede, no obstante, confundirse respecto de la importancia relativa de las facultades a su cargo y la consiguiente proporción de atención que separadamente demandan. El corazón tiene, verdaderamente, una pretensión predominante a su atención. Pero, no está el niño dirigido y aconsejado por la voz interior de la conciencia. No es capaz de decidir la gran cuestión de lo justo y de lo injusto, oyendo simplemente esta voz sin ninguna instrucción particular de cualquiera otra. Y no habrá llegado el momento, cuando reciba las verdades de la religión, de confirmar aquella voz interior y darle aquella elevación moral, cuya verdadera idea está, al presente, muy lejos de su alcance. No sería difícil responder a estas preguntas y poner la materia entera a plena luz. Pero yo no ofrecería a una madre ningún plan detallado para su guía, considerando como muy especial que no se sienta aprisionada por algo semejante a un sistema cuyos principios, no siendo suyos, sólo pueden prejuzgar y confinar sus opiniones y su práctica sin convencerla de ninguna suficiencia o adaptación en los medios dados para el fin propuesto. ¿Por qué no habría de ser su espíritu más que el reflejo de otro, cuyos puntos de vista no pueda ella, quizá, ni sondear ni apreciar? No es ella madre. Y podría su creador, al proporcionarle la continuación de la vida natural para sus hijos, no haberla dotado para administrar aquella vida intelectual que es el fin verdadero y la esencia de todo ser teniendo su relación con la humanidad un carácter tan responsable, no habría de concentrar su inteligencia y su energía sobre este foco. No será absorbida toda su inteligencia en este exaltado propósito e incansable esfuerzo para realizar el fin de su creación. La naturaleza, la benevolencia y la religión, lo reclaman así, y tan unánimemente, que puede darse la cuestión como resuelta. Yo pediría a toda madre que procurase lograr una visión general de la vida en todos sus variados aspectos, y cuando se presente la felicidad, no meramente en semejanza, sino en sustancia, detenerse entonces y examinar, si es posible, cómo está constituida esta felicidad y cuál es su origen. Es más que probable que se sienta más bien disgustada con los resultados de su primera investigación, encontrará casi imposible, en medio de tal multiplicidad de propósitos y de caracteres, seleccionar modelos sobre los cuales puedan reposar sus ojos, como si procedieran de una indagación escrutadora, y hacer una luz verdaderamente ilustradora sobre la materia. Querría retirar su contemplación de esta escena de confusión y dirigirla otra vez por los antiguos canales, para reforzar con un deleite puro por aquel ser de todos sus afectos. Pero ese niño querido, es para ti, madre imprudente. Con más urgencia insistiría yo para que examinases aquella vida en que habrá de ser lanzado un día. La encuentras llena de peligros. Tienes que preservar tras de un escudo su inocencia. Le encuentras en un laberinto de error. Tienes que mostrarle aquella mágica nube que lleva a la fuente de la verdad le encuentras sin vitalidad, muerto, bajo todas sus apariencias atareadas. Tienes que procurar nutrirle con aquel espíritu de actividad que mantendrá vivas sus potencias y le impelirá hacia adelante para mejorar, aunque todo lo que le rodea deba perderse en el mecanismo habitual de un estéril estancamiento. Además, y como consecuencia, averigua lo que la experiencia de la vida puede proporcionarte. Observa por un momento a aquellos que se han distinguido del resto de su especie. Seguro que no desearías que tu hijo fuese uno de los muchos de quienes nada puede decirse sino que han vivido y muerto, pasando por la vida sin pena ni gloria y sin caracterizarse por ninguna cualidad ni acción que pueda dignificar la humanidad. Tu hijo no puede pertenecer a una clase social en la que no pueda alcanzarse la distinción más honorable. El árbol más fértilmente desarrollado, por bajo que pueda ser el valle en que crece, no es menos acogedor para el cansado caminante que encuentra sus frescos frutos y su agradable sombra. Aún en las situaciones inferiores, encontraréis muchos que se han distinguido realmente por el ingenio y la energía desplegada en su empleo por pequeña que pueda ser la dignidad intrínseca de este, pero su habilidad y perseverancia les han ganado y asegurado la atención y, quizá, el respeto de sus vecinos y sus superiores. Llamarán vuestra atención otras personas colocadas en los más elevados puestos de la sociedad y cuyos sorprendentes rasgos de inteligencia parecerán casi sobrenaturales. Ocasionalmente, les podréis observar persiguiendo fines extraordinarios con medios ordinarios y aún limitados, y aun dirigiendo con facilidad el timón del poder de la nación o regulando las decisiones de la sabiduría nacional o navegando por las corrientes de la política, y en estas o en otras variedades de su carácter y de su acción, admiraréis el triunfo del espíritu. Estos actores preeminentes sobre el escenario de la vida suelen ser para un gran número de seres cuyo destino parece estar bajo su poder, objetos de terror, pero difícilmente se encontrará algunos dispuestos a rendirles el tributo de admiración debido a sus dotes apacibles. Sus personas son miradas con respeto y aun quizá, con temor, por los demás de su especie. Encontraréis también otros individuos que inspiran a los que les observan y tratan, un sentimiento de amor, esta bondad natural de disposición y su invariable atención benévola, nunca deja de producir este efecto apropiado, siendo bondadoso con los demás hombres ha obtenido el secreto de lograr el afecto de todos. Entre vuestros conocidos habréis encontrado el original de un individuo por lo menos de cada una de estas tres clases. ¿Son ellos igualmente felices o lo es alguno superlativamente? Carta V 24 de octubre de 1818, mi querido Gribs, no pretendo anticipar la respuesta de la madre. Pero es muy probable que sus indagaciones terminen en la triste convicción de que ninguno de los individuos en cuestión parece estar investido de la felicidad verdadera, esencial e imperturbable a que ella ardientemente aspira, como lote futuro para su hijo. Aquí, entonces, observará las imperfecciones de la naturaleza humana, la inconsistencia de los humanos empeños. Es posible, exclamará, que con toda esta fertilidad del genio, Toda esta comprensión de espíritu y toda esta bondad de corazón no pueda alcanzarse todavía la felicidad. Ahora bien, este es precisamente, el punto a que yo quería traerla. ¿Cómo es posible, es una frase tan común entre nosotros, que olvidamos con frecuencia su significación original. Es una pregunta, pero siempre evadimos su legítima respuesta. Es una cuestión que nos planteamos a nosotros mismos, pero conscientemente retrocedemos ante la tarea de encontrarle una réplica buena y abierta. Procedamos de otro modo en el caso presente. Que la madre llegue a examinar la naturaleza de esta posibilidad, y pronto se aproximará a la verdad que busca. Deberá comprender que el mero talento ejecutivo, por espléndido que sea, la mera capacidad mental, aunque sea muy vasta, y la mera bondad natural, por expansiva que sea, son dotes todavía infinitamente inferiores a las condiciones de la felicidad humana. Y aquí debemos aludir a un error fundamental que prevalece en la educación, así como en nuestro juicio respecto de los hombres y las cosas cuál, pregunto yo, pudiera ser el uso verdaderamente intrínseco de la mayor parte de las actividades posibles, a menos de que estén reguladas por la exactitud de las ideas, por las percepciones elevadas y universales, y, sobre todo, bajo el control de alfa y fundadas en los más nobles sentimientos del corazón y en la voluntad más firme y enérgica. Y, además, pregunto yo, cuál puede ser el uso real y el mérito del propósito, por profundo o ingenioso que sea, si la energía del ejercicio no es igual al aliento y habilidad de la concepción, o si aun cuando se combinan los dos poderes no actúan para un fin digno de ellos mismos y propicio para la humanidad. Es obvio, entonces, que un nuevo cultivo de los talentos de nuestra naturaleza animal e intelectual será absolutamente inferior como sustituto del corazón. Este se ofrecerá entonces como la verdadera base de la felicidad humana. Pero, aunque debo preveniros contra una posible equivocación, indicando los rasgos de un carácter capaz de confundiros y que con tanta frecuencia encontramos en el curso de la vida, que no puede discutirse la existencia de uno original. Me refiero a aquellos cuyo espíritu está lleno de buenas intenciones, su corazón saturado de disposiciones y su celo dispuesto siempre a patrocinar y promover una empresa digna que tenga por objeto el beneficio de la sociedad. No necesito enumeraros todos los rasgos admirables de tal carácter, tanta bondad, benevolencia y entusiasmo no pueden dejar de ofrecernos un irresistible atractivo. Y, sin embargo, es un hecho, confirmado demasiado frecuentemente por la experiencia, que toda esta constelación de excelencias puede arder y relucir en vano. ¿Qué tal temperamento, por finamente constituido que esté, puede vivir y moverse para propósitos pequeños en relación con los demás y no lograr asegurar aquella felicidad que se considera concomitante e inseparable de la virtud? La razón es evidente: el corazón, la rueda esencial del mecanismo humano, puede haber actuado larga y activamente, pero por falta de conexión a su debido tiempo con aquellos otros poderes de la naturaleza humana, cuya cooperación es igualmente esencial, ha dejado de producir aquella salud y vitalidad que en otro caso hubiera penetrado el sistema. Las facultades del hombre deben ser cultivadas de tal modo que nadie predomine a expensas de otro, sino que cada uno sea estimulado a la verdadera norma de la actividad, y esta norma es la naturaleza espiritual del hombre. Y, aquí, permítaseme insistir sobre los resultados principales de estas importantes verdades, y considerarlas además en relación con el carácter de que tratamos. Madre feliz. Te deleitas en los primeros esfuerzos del niño, que son realmente deliciosos, meditas sobre ellos, no lo olvides porque son el germen de las acciones futuras, son muy importantes para ti y para él y deben provocar en ti el curso de un pensamiento prolífico. Dios ha dado a tu hijo todas las facultades de nuestra naturaleza, pero el punto esencial permanece todavía indeciso. ¿Cómo se emplearán este corazón, esta cabeza y estas manos? ¿A qué servicio habrán de dedicarse? Esta es una pregunta cuya contestación envuelve un futuro de felicidad o de desdicha para la vida que te estancara. Dios ha dado a tu hijo una naturaleza espiritual, es decir, ha implantado en él la voz de la conciencia, y él ha hecho más, le ha dado la facultad de escuchar esta voz. Le ha dado unos ojos cuya dirección natural es hacia el cielo, muéstrale, solo con eso, la elevación de su destino, y que rompa toda afinidad con las criaturas inferiores, cuya mirada, baja, habla expresivamente de la tierra, sobre la que se inclinan. Tu hijo, entonces, fue creado no para la tierra sino para el cielo. ¿Conoces el camino que conduce allí? El niño no lo encontraría nunca ni ningún otro mortal sería capaz de mostrárselo si el Creador no se lo hubiera revelado. Pero no es bastante conocer este camino, el niño debe aprender a andar por él. Se ha recordado, ya lo sabéis, que Dios abrió los cielos a uno de los patriarcas de la antigüedad y le mostró una escala que conducía a las alturas celestes. Bien, esta escala quedó puesta para todos los descendientes de Abraham, y está tendida para tu hijo. Pero hay que enseñarle a subirla. Y hacer que se preocupe no de intentarlo ni de pensar en la escala por frío cálculo de la cabeza, ni ser impelido a la empresa por el mero impulso del corazón, sino procurar que se combinen todos los poderes y la empresa será coronada por el éxito. Todos estos poderes le han sido ya concedidos, pero es misión tuya ayudarle para sacarlos a luz. Procura que la escalera que le lleve al cielo esté constantemente ante vuestros ojos, la escala de la fe, sobre la cual puedan ascender y descender los ángeles de la esperanza y el amor. Carta V 31 de octubre de 1818 mi querido Grieves, Si hubiera tenido más interés en ocasiones anteriores por adaptar mis palabras al gusto de los unos y a las teorías de los otros, quizá hubiera asegurado la aprobación de aquellos que se inclinan al presente a asentar sobre mis principios una construcción menos favorable o a rechazarlos conjuntamente. Pero no he acostumbrado a referirme como prueba a lo que la experiencia sugiere o la práctica me confirma. Ha sido mi misión, como yo humildemente esperaba, arrojar alguna luz sobre verdades poco notadas anteriormente y sobre principios que aunque más generalmente reconocidos fueran, sin embargo, rara vez aplicados, y confieso que yo estaba poco cualificado para aquella tarea, por la concisión de mis nociones filosóficas, pero estaba sostenido por un rico caudal de experiencia y guiado por el impulso de mi corazón. Sí, por tanto, he recurrido frecuentemente a la apelación de los sentimientos de la madre, comprenderéis fácilmente que aun cuando yo solicitaría el examen de mis principios por parte de aquellos que están dotados de una superioridad intelectual, miro, no obstante, con especial simpatía, sobre todo a aquellos cuya actitud y cuya actividad son semejantes a la mía porque brotan del mismo sentimiento y se dirigen al mismo fin. Procederé, pues, a presentaros mis puntos de vista, no con la depurada exactitud que satisficiera la crítica de un extraño, sino con el calor con que hablamos al corazón de un amigo. Debería, en primer lugar, dirigir vuestra atención a la existencia y a las primeras manifestaciones de un principio espiritual, aun en el espíritu del niño. Pondría muy de relieve que hay en el niño un poder activo de fe y de amor, los dos principios por los cuales, bajo la guía divina, participa de las más altas bendiciones que nos están reservadas. Y este poder no está en el espíritu del niño como lo están otras facultades, en un estado durmiente. Mientras todas las demás facultades sean mentales o físicas presentan la imagen de una gran indefensión, de una debilidad que en su primera etapa de ejercicio solo conduce al esfuerzo y al desengaño, aquel mismo poder de fe y de amor desplaza una energía y una intensidad que nunca es superada por sus más eficaces esfuerzos cuando está en pleno crecimiento tengo plena conciencia de que lo que acabo de llamar un principio de fe y de amor en el niño es frecuentemente y aun generalmente degradado con el nombre de un sentimiento meramente animal o instintivo. Pero confieso que siempre consideré el hacer instintivo del niño en su primera etapa de existencia, como la maravillosa concesión de una providencia benigna y sabia. De este modo, lo repito, como maravillosa concesión, podemos realmente admirar, con sentimiento de veneración, el libre don del Creador al hombre, un don que aun cuando el hombre puede estropearlo es, no obstante, en su actuación primitiva una bendición incalculable. Y si el sentimiento a que aludo puede llamarse animal, confieso que parece haber sido la intención del Creador, el que pueda considerarse la primera etapa de la existencia humana, de modo que sea posible, vislumbrar en sus formas primitivas el desenvolvimiento sucesivo de su naturaleza espiritual. Este principio, sin embargo, cuya existencia defiendo, no está de ningún modo absolutamente maduro y purificado en el niño si hubiera de permanecer entre las facultades inferiores dejaría de actuar como un constante preservativo de fe y amor. Debe, por consiguiente, derivar su nutrición y desarrollo de la naturaleza misma, debe ser acariciado por el poder sagrado de la inocencia y de la verdad. Esta debe constituir la atmósfera en que viva el niño. La nutrición diaria del amor y de la fe del niño desenvolverá en su tiempo todos los gérmenes de las virtudes más puras. El niño es obediente, activo, amante y casi pudiéramos decir discreto y piadoso, antes de que se le haya enseñado a comprender la naturaleza o el mérito de estas virtudes. El más elevado y enérgico poder de elevación espiritual de que es capaz el alma del hombre bajo el influjo de la doctrina divina de Cristo, se comunica al niño en la más tierna infancia, por una especie de revelación. Tiene una anticipación de las más sublimes virtudes, cuyo poder no es todavía capaz de concebir. Así, la verdadera dignidad de la cristiandad puede decirse que ha de implantarse en el niño antes de que tenga una idea del pleno desenvolvimiento de los gérmenes, todavía tiernos, Que hay en su pecho. El sagrado sentimiento de gratitud es activo en el niño en el momento de la gratificación, cuando siente apaciguada su vida animal y satisfecha sus necesidades animales. El poder sagrado de la simpatía, que es superior al temor del peligro y de la muerte es activo en el niño, moriría en el regazo de la madre para librarla de un dolor inminente, sentimiento este que se marca enérgicamente en sus rasgos moriría por ella antes de poder concebir lo que es la simpatía o la muerte. En el niño se da hasta una anticipación del sentimiento de tranquilidad y complacencia que es la recompensa de una renuncia de nuestros propios deseos, de una subordinación de todas nuestras esperanzas y aspiraciones bajo los principios supremos de amor y fe. Este acto de renuncia, por insignificante que pueda ser su objeto inmediato, es el primer paso hacia el ejercicio consciente y regulado de la abnegación. En los brazos de la madre, el niño actúa como si estuviera inspirado por este principio, el cual puede convertirse en su segunda naturaleza mientras que el espíritu está todavía lejos de una conciencia de aquel poder que, en su ulterior desenvolvimiento, puede producir el más glorioso efecto de abnegación. Carta 7-8 de noviembre de 1818 Mi querido Griebs, he afirmado en mi última carta mi firme convicción de que hay en el niño un principio que puede, bajo la guía divina, capacitarle no solamente para distinguirse entre los demás hombres, sino también para llenar el más supremo mandato de su Hacedor, para caminar a la luz de la fe y para inundar su corazón, que sobrelleva todas las cosas, que cree en todas las cosas, que espera en todas las cosas y que sufre todas las cosas el amor que nunca falla. He llamado este principio, aun tal como se manifiesta en la primera etapa de la vida humana, un principio de amor y de fe. Y comprendo que estos términos parecerán a algunos contradictorios y quizá absurdos para otros. Agradecería verdaderamente que alguien me indicase otros dos términos más apropiados, más expresivos de la idea que he formado de la materia después de una estrecha y entusiasta observación de muchos años. Al mismo tiempo puedo aventurarme, al menos a esperar que nadie me niegue el hecho a cuenta meramente de la insuficiencia de los términos que he tenido el infortunio de emplear para describirlo. Procuraré explicar mi idea de manera que deje difícilmente dudas sobre la naturaleza del hecho respecto del cual es mi deseo llamar la atención de todas las personas consagradas a la educación. Estaréis dispuestos a admitir por la pasada experiencia que si tratáis a un niño con bondad hay mayor probabilidad de conseguirlo que por cualquier otro medio. Ahora bien, esto es todo lo que yo deseo que se me conceda, Y sobre este hecho sencillo e innegable formularía todo lo que hay de teoría o de principio en mi punto de vista sobre el desenvolvimiento del niño. Si conseguís por la bondad más que por ningún otro medio, habrá, hemos de reconocerlo, algo en el niño que responda de algún modo a lo que llamáis bondad. La bondad debe ser congénita con su naturaleza, debe excitar una simpatía en su corazón. ¿De qué se deriva? No vacilaría en decirlo, del dador de todo lo que es bueno. Es, verdaderamente, a aquel mismo principio en el hombre al que él dirige siempre su pensamiento por la voz de la conciencia, y siempre que por su infinita benevolencia ha hablado a la humanidad, en diversos tiempos y de varias maneras. En otro caso no podríamos satisfacernos con respecto a la significación de la autoridad divina lo que se ha calificado como el reino de los cielos, y se ha dicho que quien no reciba el reino de Dios como un niño pequeño, no entrará en él. Tendremos aún más razón para pensar así si consideramos la manera según la cual el poder de la bondad actúa sobre el espíritu del niño si el espíritu del niño no actuase por ningún otro impulso que por el nuevo instinto de conservación, si su adhesión a la madre se cimentase meramente sobre una conciencia de su indefensión, de sus necesidades animales y la observación de que ella fue la primera en sostenerle, en protegerle y en halagarle, si esto ensancha su sonrisa y todas las pequeñas muestras de afecto, tan queridas para el corazón de la madre, si el niño fuese realmente esa criatura egoísta y calculadora y girase. Alrededor de la satisfacción de sus propios deseos el afecto de los demás, Entonces cesaría yo para siempre de hablar de los gérmenes de amor en su corazón, o de la anticipación, por distante que sea, de la fe, entonces cesaría yo de dirigirme a la madre como el agente principal en la causa de la humanidad. Tal causa no existiría ya. No la exhortaría yo a pesar su deber ni a considerar los medios por los cuales lo cumple. Todo laboraría por lo que sería entonces su misión, alimentar en su hijo aquel mismo egoísmo frío y antinatural, que pudiera ser espiado en su propia raíz bajo la máscara engañadora del amor maternal pero que la madre nos diga lo que le dicta su corazón ante tal doctrina. Que diga si no cree que Dios mismo ha implantado en ella aquel sentimiento de amor maternal. Que diga si no se siente más cerca de Dios en aquellos momentos en que su amor es más intenso y activo, y si no es este sentimiento el único que le capacita para ser infatigable en sus deberes y para prestarse a innumerables abnegaciones que podríamos intentar describir, pero que solo una madre puede sentir y solo ella puede sufrir. Que diga si no está firmemente convencida, por aquel mismo sentimiento, de que hay en el corazón de su hijo una gratitud, una confianza y una adhesión que es mejor que el egoísmo y que está implantado, como su propio amor, por su divino Padre. Conozco la doctrina fría y sin entrañas que niega la existencia de tal sentimiento, pero que cuenta con ella como con un saludable engaño para inducir a la madre a ser cuidadosa en el cumplimiento de sus deberes. He llamado a esta doctrina fría y sin entrañas. Dejadme entonces agregar que no deseo lanzar ninguna imputación sobre sus sostenedores, sean cualquiera los motivos que les impulsen, pero no puedo de ningún modo simpatizar con ellos. Dejemos a otros defender la teoría de que puede hacerse el mal para producir el bien. Dejemos a los hombres paliar con esta teoría su propia debilidad. Pero que no intenten transferir aquel principio a las obras de aquel, que es todo sabiduría, todo poder y todo amor. No, yo nunca creeré que Dios la induzca por una placentera ilusión a cumplir su deber difícil y con frecuencia penoso yo nunca creeré que el padre de la verdad haya implantado un espíritu de mentira en el corazón de la madre. Carta 8 15 de noviembre de 1818 Mi querido Gribs, yo convocaría a las madres para dar gracias a Dios de que haya facilitado tanto la tarea implantando en el corazón del niño aquellos gérmenes que bajo su guía y con su bendición constituirá su deber desenvolver, proteger y fortalecer hasta que puedan madurar en frutos reales de fe y de amor. Porque constituirá su tarea en un mundo de corrupción guardar su inocencia y hacerla madurar en su principio? En un mundo de corrupción, de inconsistencia o de descreimiento, le incumbirá prestar gran asiduidad para que la serena y amable seguridad de aquella inocencia que ahora reposa en sus brazos, pueda algún día desenvolverse en una confianza inquebrantable en todo lo que es bueno aquí abajo y en todo lo que es sagrado allá arriba. Y en un mundo de egoísmo, ella tendrá cuidado de dirigir y extender la adhesión instintiva de su hijo en la corriente de la benevolencia activa, la cual, en una buena causa se entregará a la abnegación y no creerá demasiado grande ningún sacrificio. ¿Cómo pudiera ella lograr esto que es el gran fin de la educación, si el creador no ha instituido en el niño aquellas facultades que admitirán una juiciosa dirección y desenvolvimiento el requisito necesario para la educación no consiste solamente en la cualificación de aquellos que emprenden la tarea consiste también en la cualificación del niño en cuya naturaleza debe encontrarse lo que proclama más alto que nada el gran fin de la sabiduría infinita en la creación del hombre primeramente y sobre todo dejemos a la madre regocijarse con que por débil que pueda ser la naturaleza humana y por grandes que puedan ser las tentaciones hay algo en su hijo cuyo origen como un don de Dios, data de fecha anterior a toda tentación o corrupción. Dejémosla regocijarse con que en su hijo hay, lo que ni las joyas, ni el oro, ni los honores, ni la cultura pueden prestar, sino Dios solamente, cuando primeramente su mano activa imprime la inclinación secreta del alma. Pero, esta doctrina, será aceptable para todos igualmente que lo es para mí mismo y confío lo sea para vosotros. He oído decir, querido amigo mío, que hay muchos de mi propio país y del vuestro, que la rechazarán conjuntamente porque afirman que no es ortodoxa. Ahora bien, me pregunto, ¿qué hombres son los que pueden pensar que solo sus puntos de vista son ortodoxos, que solamente su doctrina, con exclusión de toda otra, es la recta? Desearía que avanzasen y nos mostrasen sus credenciales, credenciales no firmadas, en verdad, por manos de hombre, por sabio que el hombre sea, porque los más sabios están sujetos a error, ni por el más poderoso, porque el más poderoso puede ser tentado por el orgullo, sino testimonios que garanticen plenamente su presunto carácter de exclusivos poseedores, de únicos intérpretes de su verdad, la de Aquel que desea que todos sus hijos tomen el agua de la vida libremente y no alumbren cisternas. Que no tienen agua, ni sean traídos a retortero por cualquier viento de doctrina. Si tienen tales credenciales, es preciso que las conozcamos y nos inclinemos ante su autoridad. Si no, es preciso, al menos, que no pretendan lo que no les corresponde, como tampoco nos corresponde a nosotros la autoridad exclusiva y que ellos deben, a su vez, concedernos lo que nadie pensará que nos nieguen ni negarles a ellos, el derecho de la libertad de conciencia y del juicio privado. Abrigo la esperanza de que llegará un tiempo en que no se preguntará ya si una teoría conviene o no con el interés de una clase de hombres o con las opiniones preconcebidas de otros, sino si se apoya sobre la observación o la experiencia, o sobre un uso recto de la razón y una desembarazada interpretación de la revelación, desdeñando el comentario de los hombres y reconociendo como su sola base la palabra de Dios. Así respondería yo a una clase de objeciones. Pero anticipo otra clase de dudas, de una naturaleza muy diferente, que no surge de una disposición en aquellos que la abrigan, a sobreestimar su propio juicio y, consiguientemente, a menospreciar el de los demás, sino, más bien, de la consideración de la debilidad de todo humano razonamiento y de una resistencia a abandonar los puntos de vista adoptados en la primera juventud y concienzudamente conservados como un sacratísimo legado de aquellos que ya no existen, puntos de vista que sean desenvuelto bajo su estimación y que están ahora conexionadas con los más caros intereses de su corazón, porque han visto a los que los sostienen elevarse como un ejemplo que nunca se borrará de su memoria y que ninguna dificultad les impedirá imitar. Puede fácilmente imaginarse que sobre tales fundamentos una madre puede inclinarse no solo a no discutir la corrección de la teoría, sino más bien el derecho a ofrecerle una posición contraria a lo que ha tenido el hábito de reverenciar como verdad incontrovertida. Abandonará principios mantenidos por aquellos que vigilaron con ansiedad los primeros pasos de su propio espíritu y que fueron incansables en sus esfuerzos para formarlo y para dirigirlo hacia la verdad. Entregará ella su espíritu al examen de las teorías y quizá de las teorías de un extraño, mejor que seguir las inspiraciones de sus amigos. Será necesario inquirir sobre la existencia de los hechos, en vez de ser guiados por la práctica de aquellos que la experiencia le ha enseñado a respetar y que su corazón está dispuesto a amar. No sería difícil conseguirlo no podría el amor maternal suplir una deficiencia de conocimiento. Y si es así, Dios prohíbe que los principios de educación puedan ser de algún modo conexionados con puntos de vista que la madre está acostumbrada a considerar como erróneos y quizá como peligrosos y opuestos al mismo tiempo a la verdad divina. Ante tales dudas y de ese modo alegadas, debo contestar, Madre. Yo me congratulo de tus dudas aunque tiendan a alejarte de los puntos de vista que yo sostengo y que muchos han sostenido antes que yo. Pero, vuestras dudas muestran aquel sentimiento que sobre cualquier otro, deseo ver vivo en el corazón de una madre. No te desvíes, pues, en tus arduos pasos de la mano que te ofrece aquel que, aunque no participe de tu razonamiento, honra, sin embargo, tus sentimientos, y te conduciría hasta donde está, en sus tendencias. Es probable que nunca te conozca. Mis días pueden estar contados, mi vidrio puede ser roto mucho antes de que puedas tener ocasión de oír que en una tierra distante, en un valle de sus alpes nativos, vivió y vivió hasta la vejez, un hombre que no conoció una causa de más interés o de mayor importancia que aquella a la que está consagrado, cuya vida ha sido empleada en esfuerzos quizá débiles, pero en los cuales ha concentrado todas sus fuerzas para ayudar en su tarea a las madres y a aquellos que puedan actuar en su lugar y aquellos que puedan desenvolver el deber de guiar el espíritu en un periodo más avanzado de la juventud, un hombre que desea que los demás puedan desenvolver lo que ha comenzado y consigan aquello en que él ha fracasado, que procura que hablen sus amigos allí donde su voz no haya podido lograr un oyente y actúe donde sus propios esfuerzos pudieran haber pasado inadvertidos. Un hombre que cree firmemente que hay un lazo invisible para unir todos aquellos cuyos corazones han abrazado la misma causa sagrada y que saludan con entusiasmo su aparición, cualquiera que sea la nación a que pertenecen y las opiniones a que estén adheridos, un hombre que, en sus sueños, y si fueran sueños no podría haber sueños más placenteros, a pensando mucho como vosotros que tenéis corazón entusiasta y piedad genuina pero que diferís de él y quizá ampliamente, en opinión. Y, a causa de esa, solamente de esa diferencia, no podrá haber ninguna comunión entre nosotros. No penséis que yo tenga el deseo de convertiros a mi opinión. No, nunca os apartaréis de los principios que ahora seguís por motivos que solo el razonamiento pueda sugerir, a menos de que vuestro corazón participe en ello. Hagamos que esta sea la mejor piedra de toque por la cual examinéis las nociones que hayáis podido escuchar de los demás, y siempre actuaréis hacia lo mejor de vuestro conocimiento como os dirige vuestra conciencia que esta sea la mejor prueba para examinar las ideas que ahora se os ofrecen adoptar de ellas lo que os pida vuestro corazón en cuanto al resto quizá podáis sentiros inclinados a pensar que proceden de una convicción igualmente sincera y de intenciones no menos benévolas pero podéis considerar erróneas y aun quizá perniciosas algunas de ellas y podéis incluso encontrar a aquellos que las sostienen en un terreno del cual tenéis que separaros Yo, por mi parte, me felicito de que mi credo no contenga ni exprese ninguna aprensión mía de esa índole respecto de vosotros. Porque es mi esperanza y en ella me complazco, que aquellos que han sido más ardorosos en sus deseos y más firmes en sus tentativas para hacer el bien, no se apoyen, verdaderamente, en ninguna fuerza o méritos propios, sino que reconozcan sus propios fracasos y atribuyan a Dios la gloria de sus éxitos, y constituye mi esperanza que puedan, con humildad de corazón, pero con la confianza de la fe dirigirse en toda situación de su vida y en la expectativa de los días por venir, a la gracia divina. Carta 9 20 de noviembre de 1818 Mi querido Greaves, procuraré en esta y en otras cartas posteriores, describir los hechos que pueden ser considerados como la primera manifestación del buen principio de que he hablado. Procederé, entonces, a señalar la falta común por la cual es frecuente o prescindir de él o incluso pervertirlo por un tratamiento indiscreto de modo que, en vez de actuar como un preservativo moral, en vez de ser un instrumento para la elevación espiritual, se convierte en un factor para la corrupción de los mejores poderes de la naturaleza humana. Será desagradable insistir en este tema, será necesario aludir a la fuente de toda miseria mental y moral que nuestra carne ha heredado, será indispensable convencer a muchas madres imprudentes, de que lo que, está bien intencionado, no siempre está bien hecho, a imprimir enérgicamente en su espíritu el hecho de que por un modo de proceder que fluye de los motivos más benévolos, pero que no sea contrastado con un juicio maduro, podrá perpetuar en sus hijos aquella miseria contra la cual quería precisamente protegerles. Pero sí, discurriendo sobre los fundamentos que tenemos ante nosotros, tendremos ocasión frecuente para lamentar la corta visión de algunos y la indolencia de otros, también tendremos ocasión para regocijarnos de que los medios por los cuales puede evitarse tal miseria y por los cuales puede asegurarse una mayor porción de felicidad, no están de ningún modo fuera del alcance de la madre. Verdaderamente, Siempre que he encontrado una madre que se distinguía por el cuidado que prestaba a la educación de sus hijos y por el éxito que lograba, he comprobado que los principios con que actuaba y los medios que empleaba no fueron el resultado de una larga y difícil indagación, sino más bien de una resolución adaptada una vez y constantemente seguida, no dando un paso sin detenerse a reflexionar un momento, y no he encontrado que esto lleve a ninguna ansiedad por su parte, ni a aquel estado de agitación continua que observamos alguna vez en el corazón de una madre que está siempre calculando las consecuencias remotas de bagatelas con un temor casi febril. Este último estado de espíritu indicado, que debe perturbar la jovialidad de su espíritu, tan esencial para una educación juiciosa y eficaz, va generalmente precedido y acompañado de una falta de discreción que puede llevar a consecuencias que determinan, a su vez, aprensiones innecesarias. Nada, por el contrario, está tan bien calculado para asegurar al espíritu una tranquilidad imperturbable como un frecuente ejercicio del juicio y un hábito constante de reflexión. No sé si un filósofo pensaría esto pero yo tengo confianza en que una madre no desdeñaría seguirnos en vista del estado en que permanece el niño algún tiempo después de su nacimiento. Este estado, en primer lugar, nos sorprende como un estado de gran indefensión. La primera impresión parece ser la de disgusto, o al menos, de desasosiego. No hay, verdaderamente, la más ligera circunstancia que pueda recordarnos facultad alguna distinta de aquellas características de la naturaleza animal del hombre, y aun estas se encuentran en la etapa inferior de desenvolvimiento. Todavía hay en esta naturaleza animal un instinto que actúa con gran seguridad y que aumenta en fuerza conforme se repiten las funciones de la vida animal, día por día, a este instinto animal se le ve hacer los más rápidos progresos y llegar muy pronto al más alto grado de fuerza y de intensidad, aun cuando se haya prestado poca o ninguna atención a la protección del niño respecto de los peligros que le rodean o a fortalecerle con algo más que con la nutrición y el cuidado ordinario. Es bien conocido el hecho de que entre las naciones salvajes las facultades animales del niño son capaces de ejercicio y se desenvuelven con una rapidez que prueba suficientemente que aquella parte de la naturaleza va paralelamente con el instinto en el resto de la creación animal. Tan sorprendente es la semejanza, que encontramos frecuentemente puesta en ridículo toda tentativa para descubrir la huella de alguna otra facultad. Verdaderamente, que mientras prestamos una atención asidua a aquella parte de la naturaleza humana en la primera etapa de la vida que no requiere sino poca parte de nuestro cuidado somos demasiado aptos para prescindir y olvidar aquello que, en su primera aparición es ciertamente muy débil, pero que en su debilidad reclama nuestro cuidado y nuestra atención y que debe inspirarnos un interés por su desenvolvimiento, porque éste recompensará ampliamente nuestros esfuerzos. Porque por sorprendente que sea esta semejanza nunca puede estar justificado que se olvide la distinción que existe entre el niño, aun en la primera época de la vida, y el animal, que puede, Aparentemente haber hecho un progreso más rápido y puede ser muy superior en aquellas cualidades que constituyen un estado sólido y confortable de existencia animal. El animal permanecerá siempre en aquel punto de fuerza corporal y de sagacidad a que le ha conducido tan rápidamente el instinto. Por toda la duración de su vida, sus voces, ejercicios y, si podemos decirlo, sus adquisiciones, seguirán siendo satisfactorias. Podrá retroceder a causa de la edad o de las circunstancias desfavorables pero nunca avanzará más allá de la línea de perfección física que ha alcanzado en su pleno crecimiento. Una nueva facultad o una actuación adicional de las primeras es un acontecimiento ignorado en la historia natural de la creación animal. No ocurre lo mismo con el hombre. Hay algo en el que no deja de manifestarse, a su debido tiempo, por una serie de hechos, todos ellos independientes, de la vida animal. Mientras que el animal está siempre movido por el instinto, al cual debe su conservación y todos sus poderes y goces, un algo que afirma el derecho del hombre a conservar el imperio sobre todos sus poderes, a dominar y regir la parte inferior de su naturaleza y a llevarle a aquellos actos que le aseguren un lugar en la escala del ser moral. El animal está destinado por el creador a seguir el instinto de su naturaleza. El hombre está destinado a seguir un principio superior. Su naturaleza animal no debe permitirse ya que le rija tan pronto como ha empezado a desenvolverse su naturaleza espiritual. Será objeto de mi próxima carta señalar a la madre la época en que puede esperar las primeras manifestaciones de una naturaleza espiritual en su hijo. Carta X 27 de noviembre de 1818 Mi querido Griggs, he oído observar con frecuencia que no hay una consideración más humillante que aquella de la primera condición del hombre cuando penetra en este mundo como un extranjero indefenso, igualmente incapaz de indicar sus necesidades que de pensar el modo de satisfacerlas o de ofrecer alguna muestra por la que pueda ser reconocido como un miembro de la creación racional. Admito que todo esto debe recordarnos vigorosamente la debilidad de nuestra naturaleza y que puede preservarnos de la presunción de confiar en nuestros propios poderes, y creo que es adecuado para estimular toda reflexión que pueda refrescar en nuestro espíritu lo que éste tiende demasiado a olvidar. Pero aunque esta consideración no puede de ningún modo halagar nuestra vanidad, no puedo considerar, sin embargo, que sea tan singularmente humillante. Planteese el caso con todo el vigor que pueda necesitar la observación. Concedamos que han de pasar semanas antes de que el niño dé pruebas de alguna facultad superior a la de los animales irracionales. Agréguese que ningún animal está tan físicamente indefenso y tan destituido de poderes como el niño poco después de su nacimiento. Y concedamos que el comienzo de la vida humana ocupa el lugar más bajo en la escala de la vida animal. Y, sin embargo, todavía confieso que no puedo encontrar en este hecho ninguna cosa humillante. Ver brutalizado un ser racional puede considerarse como la más severa lección para quien siente el deseo de vindicar el carácter moral de la naturaleza humana. Pero esta observación tan humillante no tiene comparación alguna con el hecho que tenemos ahora ante nosotros. ¿Por qué no se tiene conciencia de la diferencia inmensa entre un estado de existencia animal, al cual va a suceder la manifestación de la vida espiritual y una existencia de elevación moral y de responsabilidad, en la cual han sido suprimidos y cegados los gérmenes de aquella vida? En aquel caso miramos hacia adelante para ver la elevación progresiva, en el otro retrocedemos hacia la degradación sucesiva. Antes de que haya aparecido la luz de la inteligencia y antes de que la voz de la conciencia haya hablado, no puede existir error ni corrupción, pero donde la una ha sido oscurecida y la otra menospreciada, allí podremos lamentar la ceguera y el egoísmo del hombre. En vez de apoyarnos, por tanto, exclusivamente en la necesidad de un principio intelectual y moral, debemos más bien vigilar su primera aparición, en vez de injuriar la obra del Creador, debemos reconocer su sabiduría al abrir en cada periodo cuando a él le complace los ojos de sus criaturas y mostrarles a la vez un mundo visible, lleno de milagros y un mundo espiritual lleno de bendiciones, en vez de lamentarnos, errónea e indiscretamente, de que él no nos haya creado más perfectos, debemos más bien examinarnos y ver lo lejos que estamos todavía del mundo de perfección que él ha colocado al alcance. Hemos insistido mucho en esto porque el tema ofrece frecuentes ocasiones para observaciones frívolas e irreflexivas que pueden, quizá, entibiar el celo y el interés de las madres. Pero confío en que una madre consultará siempre su propia experiencia y su corazón más bien que la sofisticación de aquellos que no pueden sentir como ella. Dejémosla considerar al extranjero que tiene sobre su regazo, como un ser destinado a una existencia mejor que aquella en que le mira ahora inconscientemente, por aquel apoyo que la Providencia ha colocado como medios en sus manos para poderlo prestar. Dejémosla según aquella afección instintiva que no le permite ser insensible a las necesidades de su hijo, dejémosla mirar hacia adelante al tiempo en que su hijo verá vivos en él un sentimiento del deber y una esperanza de otro mundo, y dejémosla no olvidar que siendo ese el destino de su hijo a ella corresponde la tarea de prepararle y enseñarle las etapas más difíciles de su camino. Y cuando hayan pasado las primeras etapas de ansiedad por su parte y de inconsciencia por parte de su hijo, cuando se haga monótona y fatigosa la atención necesaria requerida, entonces la madre sentirá un anhelo de algo que anime la escena, que refresque el interés y que le estimule a nuevos ejercicios. No se desilusionará, porque vendrá el día en que el niño no se aproxime ya a la madre porque su atención y su apoyo son para él una fuente de satisfacción animal. Vendrá el día en que sus ojos espiarán los ojos de la madre, en que leerá en ellos un lenguaje nuevo y, sin embargo, no desconocido, en que aquella mirada de amor dará vida a la primera sonrisa que juegue en los labios del niño. Con este hecho comienza una nueva era en la vida del niño. Ha entrado en una nueva etapa de existencia, ha vindicado su carácter como un ser superior al resto de la creación animal. La sonrisa de gozo y las lágrimas de simpatía son negadas a la raza animal. Son concedidas al hombre, constituyen un lenguaje tácito, común a todos y por todos comprendidos, porque todos lo sienten. Son los primeros signos de sentimientos que pertenecen exclusivamente al hombre. Son el primer testimonio cuya significación no puede confundir respecto de las emociones internas. El carácter de estas emociones puede cambiar, pueden ser momentáneas o permanentes, y sus objetos pueden extenderse en una variedad ilimitada pero los signos que la naturaleza les ha señalado son siempre los mismos, y así continuará a través de la vida el índice infalible de los sentimientos, se vean envueltos en un sufrimiento silencioso o encantados en una tranquila serenidad, sea el pecho agobiado con agonía o ensanchado con deleite. Carta 11.5 de diciembre de 1818 Mi querido Grieves, he procurado en mi carta última justificar sobre fundamentos filosóficos la importancia que toda madre está inclinada a atribuir a la época en que la mirada de su hijo tropieza por primera vez con la suya, cuando la expresión de amor que ella adopta, suscita una expresión semejante en los rasgos del niño. Este hecho, que una madre siempre recibirá con un deleite inconcebible, para aquel que no puede participar de sus sentimientos, pudiera llevarle a un curso de consideraciones que nunca se arrepentirá de haber pesado debidamente y en las cuales no intentaré nunca seguirla. La primera gran verdad, que no puede sino sorprenderla en un comienzo, es esta, por la bondad, por una manifestación del amor maternal, es por lo que ella ha producido la primera impresión visible sobre los ojos y los rasgos de su hijo y se verá plenamente justificada por la experiencia, si reconoce en esta impresión el primer influjo de su conducta individual sobre el corazón de su hijo. Que nunca olvide este hecho. La providencia, ordenando que ocurra así en el curso de la naturaleza, le ha indicado una verdad rectora si ella lo advierte y reconoce así un principio infalible de la educación. En la formación del carácter, así como en el modo de dar la enseñanza, la bondad debe ser el primer principio regulador. Cierto que es el más poderoso. El temor puede hacer mucho y pueden emplearse otros motivos con éxito aparente, pero, para interesar el espíritu y formar el corazón, nada es tan permanentemente influyente como la afección, es el modo más fácil de alcanzar los fines superiores. He llamado al hecho de que estoy hablando, una manifestación de la naturaleza espiritual del hombre. Como tal, invitará a la madre a adoptar un nuevo punto de vista con relación a su hijo. El niño es, como ella misma, un ser dotado de facultades espirituales, con facultades superiores a la vida animal, y en gran parte, independientes de ella. Mientras menos desenvueltas estén en su estado actual, mayor atención requieren. La Providencia le ha dotado de los medios de atender las necesidades animales del niño. Hemos visto que el niño está también dotado de un instinto animal que facilita la tarea. Pero, los ojos del niño, cuando encuentran los de la madre, no buscan la mera satisfacción de una necesidad presente, o solo aliviarse de una sensación presente de malestar. Buscan algo más y que se refiere a la primera necesidad de la naturaleza espiritual, busca la simpatía. El instinto animal es un principio que no conoce un objeto más alto que el yo mismo. La conservación del yo es el primer punto que procura asegurar, y su deseo primitivo del goce del yo es todavía el centro de su actuación. No ocurre lo mismo con el espíritu o con los afectos del corazón. El hecho que habla más indiscutiblemente a favor de la naturaleza espiritual del hombre es el sacrificio de la comodidad o del goce personal en beneficio de la felicidad de los otros, la subordinación del deseo individual a propósitos más elevados. Un filósofo moralista ha dicho, que siempre que el espíritu se refleja sobre lo futuro o sobre lo invisible, con preferencia a los objetos presentes y visibles, el espíritu afirma su derecho. Si conexionamos esta observación con las indicaciones anteriores, podemos deducir de ellas unas cuantas reglas sencillas y prácticas, por las cuales la madre puede capacitarse, sin ninguna pretensión a indagaciones profundas y laboriosas, a hacer muchas cosas que comprobará, como beneficiosas para los altos intereses de su hijo y en favor de la mejor parte de su naturaleza. Toda medida que podamos recomendarla en un periodo tan primitivo, debe, desde luego, ser practicable sin ninguna instrucción, no debe inducirla a salirse del camino que la naturaleza le ha señalado, no debe ser de una naturaleza que pueda ser modificada o dificultada por su situación en la vida cualquiera que pueda llegar a ser, debe, de hecho, limitarse a la manera y el espíritu con que lo que ha hecho cada madre, ya que tiene ésta el deseo y, a la vez, la facultad de hacerlo por su hijo. Carta 12.8 de diciembre de 1818 Mi querido Gribs, hemos visto que el instinto animal tiene siempre la intención de una gratificación instantánea, sin preocuparse nunca de la comodidad ni del interés de los otros. Mientras no ha despertado ninguna otra facultad, este instinto y su dominio exclusivo sobre el niño no puede ser considerado propiamente como una falta, no hay, en realidad, ninguna conciencia en ello, si es egoísta en apariencia, no lo es voluntariamente, y el Creador mismo parece haber ordenado que sea tan enérgica y exclusivamente prevalente, mientras la conciencia y otras facultades no pudieran contribuir a asegurar ni siquiera la primera condición de la vida animal, la propia conservación. Pero, si después de la primera indicación de un principio más elevado, se permite todavía este instinto, que actúe de un modo ilimitado y sin control, como antes, entonces comenzará a estar en pugna con la conciencia y cada paso en que persista hará progresar el egoísmo del niño a expensas de su mejor y más amable naturaleza. Deseo que esto sea claramente comprendido, y quizá lo consiga mejor explicando las reglas que concibo desprenderse de ello para el uso de la madre, que permaneciendo en la posición abstracta. En primer lugar, que la madre se adhiera firmemente a la buena y antigua norma de prestar atención regular a su hijo, proseguir en lo posible el mismo curso, no olvidar nunca las necesidades de su hijo cuando son reales y no ser indulgente con ellas cuando son imaginarias o cuando sean expresadas con inoportunidad. Mientras más temprana y más constante sea su adhesión a esta práctica, mayor y más duradero será el beneficio real que resulte para su hijo. La facilidad y las ventajas de semejante plan, si es constantemente practicado, serán pronto percibidas. La primera ventaja será por parte de su madre. Se verá ella menos sujeta a interrupciones, será menos inclinada a momentos de mal humor, aunque se tiente su paciencia, no se quebrantará su temperamento, en todas las ocasiones obtendrá una satisfacción real de su contacto con el niño, y sus deberes no le recordarán con más frecuencia que sus voces, que es una madre pero la ventaja será mayor por parte del niño. Toda madre podrá hablar por experiencia propia de los beneficios que proporcionará a sus hijos un determinado trato o de las consecuencias desfavorables de un proceder contrario. En el primer caso sus necesidades serán escasas y fácilmente satisfechas, y no hay un criterio más infalible de una salud perfecta. Pero si, sí, por el contrario aquella regla ha sido olvidada, si por el deseo de evitar algo semejante a la severidad, la madre se ha visto tentada a una ilimitada indulgencia. Pronto se verá que este tratamiento por bien intencionado que fuera, no deja de ser perjudicial. Será una fuente de continua incomodidad para ella, sin ninguna satisfacción para su hijo, habrá sacrificado su propia felicidad sin asegurarla de él. Que las madres que han tenido la desgracia de incurrir en esta falta nos digan si no han tenido ocasión suficiente para arrepentirse de su indulgencia enfermiza, a menos de caer en el gran infortunio de sustituirla por el otro extremo el hábito de la indolencia y del frío olvido y que el niño que se desenvolvió durante su primera juventud en un exceso de indulgencia nos diga si no ha sufrido las consecuencias, si precipitándose de una en otra excitación, ha sentido nunca aquella salud y tranquilidad, aquella igualdad de espíritu que es el primer requisito para el goce racional y para la felicidad duradera. Que nos diga si tal sistema es apto para dar sabor a los deportes inocentes y a los rasgos inolvidables de la infancia, si proporciona energía para resistir la tentación o para compartir el noble entusiasmo de la juventud, y si, por último, asegura firmeza y éxito en los ejercicios de la virilidad. No todos hemos nacido para filósofos, pero todos aspiramos a una sólida situación, lo mismo de cuerpo que de espíritu, y el rasgo esencial de ella es desear poco y satisfacerse aún con menos.